Continuamos con el Enredando las Mañanas, eh, bueno, en una semana compleja porque venimos como arrastrando toda una serie de conflictividades a nivel nacional que partieron desde diciembre del año pasado, no porque antes no las haya habido, pero la verdad que la celeridad de las circunstancias que han sucedido a nivel nacional, a nivel latinoamericano y también a nivel internacional bueno, nos han tenido con mucho trabajo en este enero, poco vacacional diríamos, ¿no? Porque la verdad es que a diferencia de otros momentos hemos estado, hemos tenido que estar atentos y, y al pie constantemente de un montón de cuestiones eh, que han ido sucediendo así que bueno, también estábamos como atorados de muchos de estos temas que era Eh, que sean cubiertos ...en el Enredando las Mañanas... ...que como les recordamos... ...sale todos los días... ...de lunes a viernes... ...de 10 a 12 horas... ...por www.rnma.org.ar... ...este programa tan bonito... ...nacional y federal... ...que realizamos... ...como proyecto colectivo... ...desde la Red Nacional... ...de Medios Alternativos... ...y en este punto... ...ya llegando al final... ...de lo que es... ...el Enredando las Mañanas... Eh, ...vamos a estar... Eh, ...hablando de... ...lo que es la situación... ...del pueblo kurdo... Eh, ...lo hemos levantado... ...muchas veces en el programa... Hemos hablado, hemos eh, incluso estado en comunicación con diferentes compañeros y compañeras que son representantes aquí en nuestro país de, de esta situación, con compañeros y compañeras que han estado en, en Turquía y, y han estado, digamos, viviendo y, y entendiendo esta complejidad y esta situación, esta masacre que está sufriendo el pueblo kurdo a manos de, de lo que es el Estado kurdo, el Estado turco. Eh, a cargo de Tayyip Erdoğan, que es el presidente de Turquía, y en este caso por una serie de terribles acontecimientos que que han sucedido esta semana, que no es que hayan dejado de suceder, simplemente que en particular se han dado otras circunstancias aún más terribles de las que se venían viviendo, es que nos estamos eh, estamos en comunicación con Melike Yazar, representante internacional de Movimiento de Mujeres Kurdas. Eh, buenos días, Melike, no sé si nos podés escuchar. Sí, buenos días. Bueno, eh, un poquito de la idea de la comunicación tenía que ver con... Eh, contextualizar lo que viene sucediendo en el último mes de enero en, en la zona del Kurdistán turco eh, contextualizar también teniendo en cuenta esta noticia que hemos replicado en algunos medios que tiene que ver con lo que denominamos el sótano de cisre y por ahí contarle a los oyentes y a los oyentes lo que está sucediendo en particular con este con este tema y eh, que también un poco pone de manifiesto lo que es la, la lamentable cotidianeidad que se está viviendo en, en aquella región Hola sí um, ahora podemos decir hay un crisis un crisis en medio, no solo en la parte de Turquía, en Kurdistán en todo el Medio Oriente uh -huh. eh, el eh, capitalismo y las estrategias del el eh, están podemos decir que vive una crisis y creen, quieren quieren eh, crear un mundo, quieren crear algunos continentes por sus interestas eh nueva con su, por por sus intereses. Por ejemplo, eh, pero eh, cuando empiezan con una estrategia para crear un Medio Oriente nuevo por sus intereses eh Eh, dejan algunas algunos países, algunos pueblos por ejemplo, el pueblo kurdo no está en esta estrategia quieren crear un Kurdistán por su interés sin kurdos o sin árabes, o sin asirios o sin eh, eh, persas por ejemplo, porque tienen sus intereses, porque el, los pueblos, sabemos en, les, eh, en el mundo árabe empieza el 2011, la primera vera árabe contra las dictaturas y el pueblo, los pueblos están ahora en una lucha contra las dictadoras, pero eh, es, países eh, imperialist, eh, imperialistas y también el capitalismo es el mismo, eh, eh, tienen una, una otra estrategia, por ejemplo, eh, luchan contra nosotros con nuestros argumentos, como palabras, usan palabras como democracia, libertaria, y en países que vive ahora guerra y crisis eh, este sistema capitalista usa también como quiere por ejemplo en Siria eh, crear un Siria democrático pero no es democrático quieren cambiar solo las dictaturas no quieren cambiar la mentalidad ahora en Turquía podemos por ejemplo después de la lucha del pueblo kurdo contra el Estado Islámico contra el régimen en Siria Eh, empieza también en turquía una guerra eh, contra el pueblo kurdo del estado turco por eso porque el estado turco tiene miedo porque tiene miedo porque ven que en siria los kurdos pueden crear su sistema y este sistema funciona el sistema se llama confederalismo democrático este sistema es un peligroso por los países imperialistas y también por los regímenes y los kurdos toman ahora también en Kurdistán sus calles, sus ciudades y luchan uh -huh. eh, y crean su sistema democrático. Y el Estado turco eh, está ahora en una fase que nosotros hicimos, volvemos en las noventas cuando empieza la lucha del pueblo kurdo de partido trabajadores del Kurdistán con la lucha eh, democrática, con la lucha por la por el socialismo, eh, los kurdos el gobierno turco estado turco ocupar todo y hacer eh, torturas contra el pueblo y matar el pueblo no el movimiento uh -huh. no ahora no podemos muchas eh, noticias leemos hoy en, eh, en la eh, etapa de, de, de, internacional por ejemplo dicen ahora hay una guerra de, de estado turco contra el movimiento punto no ahora Hay una lucha contra el pueblo kurdo. Y ahora en las ciudades donde resiste el pueblo kurdo, no podemos decir también hay el gobierno. Ahí está ahora el ejército turco. Las militares y especial militares armadas especial que se llaman chimos eh, o grupos, eşedelo, eşedelo es una palabra islámica, no tiene una diferencia de ISIS, del ah. Estado Islámico. Y Erdogan, sabemos que quiere eh, declarar su dictadura, declarar su eh, sultanate en el mundo. Todo el mundo ve, y también fue también, eh, también el primer ministerio de Dautun, fue en algunos países de Europa, y todos los países en Europa no dicen nada. Claro. Eh, eh, y, y, muy importante Sara... esto que mencionas en cuanto al papel eh, o a la indiferencia que están sufriendo De parte de los demás países y de la comunidad internacional No en su totalidad, pero sí, eh, sobre todo los que están más cerca eh, Y que pueden verlo y palparlo más fiacientemente con, con las torturas, asesinatos y con la masacre en concreto que están viviendo Eh, hoy por hoy eh, Allí en, en la defensa Como bien vos mencionas de, de lo que implica El confederalismo democrático Y también la libertad Del de, de pueblo kurdo en su conjunto Y de las demás etnias y culturas Que, que atraviesan esta región sí. ¿Cómo analizan eh, A nivel global Esta indiferencia Sobre todo por ejemplo Que en, en relación a esto que se ha hecho tan público, que es lo que está sucediendo en Cisre, en el sótano de Cisre, que se dio en el mismo contexto de una cumbre en el Parlamento de la Unión Europea para hablar sobre la situación kurda. Sí, porque ahora, para nosotros, nuestro analista es, por ejemplo, en Turquía no viven solo kurdos y turcos, también otro grupo, no podemos decir grupos étnicos, otros pueblos, como árabes, armenias, cherquesas, lades, y muchas diferentes religiones. Y este, hay un partido de los kurdos, y hay un movimiento de kurdos, eh, puede también eh, abrir, eh, con su sistema, organización, eh, puede abrir también eh, arrellas y lugares indígenas donde este pueblo también pueden vivir su propio sistema, su propia cultura y su propia identidad. Uh -huh. Si antes no existe este cosa. y Por ejemplo, en, eh, en Europa, los países europeos que tienen un muy gran papel en la lucha ahora en Medio Oriente, también la lucha eh, contra el pueblo kurdo, los países europeos hugán, eh, tienen un papel muy muy importante, muy grande. Y por eso cerran sus ojos Por ejemplo, la situación de refugiados. Erdogan venir también viene también a algunos países en América Latina y habla sobre la situación de los refugiados. Por ejemplo, porque él es él quiere decir que él es eh, el único gobierno, eh, Turquía es el único país que eh, ayudar de los eh, refugiados. Los países europeos apoyan a Turquía Eh, en su lucha en su hacinación asina contra el pueblo contra los pueblos no quieren que los refugiados vienen a europa claro. dan dinero también y por ejemplo alemania alemania sabemos que en la última semana eh, tienen una eh, eh, inversión con, con, eh, con, con erdogan sobre la situación de las de los refugiados uh -huh. hoy erdogan pero ningún país ningún gobierno ver que el, el país el gobierno turco está ahora en lucha contra todos sus vecinos eh, también con, con, con, eh, no sólo sirve también eh, eh, con rusia está ahora en un conflicto pero en este conflicto en algunos conflictos hay un papel muy importante en centro de este eh, conflictos hay la problema la causa kurda uh -huh, sí el día lunes eh, el presidente de Turquía estuvo visitando Chile y tuvo declaraciones en relación a esto, sobre todo en eh, mencionar esto que vos hablabas antes, ¿no? como plantea que siempre es la lucha contra el terrorismo y de hecho hasta se notó en sus palabras un cierto enojo hacia los presidentes latinoamericanos que apoyaban la causa kurda tachándolos eh, abiertamente de de terroristas a todo lo que a lo que tuviera que ver con el movimiento y la liberación del pueblo También mencionó eh, y vino en algún punto a pedir ayuda por el, la situación de los refugiados y hasta habló de Chile como la posibilidad de poder ingresar eh, a, a América Latina, como un puente para ingresar. ¿Cómo sí. leen ustedes estas declaraciones? Y qué? creo que sería importante ustedes que que han, lamentablemente, vivido tantos años de Erdogan, que implicaría el, el ingreso de Turquía a Latinoamérica? Eh, cómo, qué, ¿Qué rol se jugaría en ese sentido? Sí, sí hay la visita del Erdogan a Chile, a algún, no solo a Chile, antes también a Cuba como un país, como un, eh, ahora en muchos países del mundo Cuba es un ejemplo con podemos decir socialismo con, con la lucha del, de libera, liberación para mí analizamos la visita de eh, erdogan a chile por ejemplo viene por dice que por las relaciones comerciales relaciones eh, de su, por el mercado que quiere abrir ahora porque tiene eh, problemas problemas con los países sí. eh, con sus vecinos también ahora en la parte de económica Eh, puede ser venir por las relaciones eh, comerciales, pero yo puedo analizar y decir muy claro que la visita de Erdogan a América Latina es una visita para eh, legitimar su dictatorial. Uh -huh. Y quiere también decir, eh, miran, el pueblo kurdo, el pueblo armero, el pueblo árabe dice que Erdogan es un dictador. Soy no un dictador. Mira todos los países la, la presidenta en Chile es dice que es una socialista. Mira también los sociali las socialistas y los socialistas me acepten. Y quiere por ejemplo en su declaración después la visita dice en la noticia dice que eh, necesito ayudar y la eh, apoyo de países en América Latina mi lucha contra el terrorismo contra el terrorismo pero no creo que quiere eh, necesita una quiere de, eh, quiere un a, apoyo un, eh, un, quiere ayuda con eh, su lucha contra el, el terrorismo uh -huh tal vez quiere una apoyar de estos países, países que pueden legitimar su posición eh, dictatorial, su posición eh, que él apoya ahora el Estado Islámico. Él, el, eh, el gobierno turco, está ahora colaborando con el Estado Islámico. Hay muchos materiales, hay muchas cosas que publican en los, en los medios, solamente... Si sí, Erdogan, para mí, no hay un gran problema que Erdogan va a hacer una antipropaganda contra el pueblo kurdo, contra las milicias kurdas que luchan ahora contra contra el dictatorial, eh, que dice son terroristas. Es un taller de Erdogan. Pero, las en otro lado, que no puede entender, algunos países en América Latina son ejemplos por el mundo en su lucha contra el dictatorialismo. Eh, el capitalismo, y te, dicen que declaran que son eh, estados socialistas, ¿cómo pueden aceptar uh -huh. la violencia de Erdogan? Y también ningún de ellos pregunta, hey hombre, mira, tú hablas sobre el terrorismo, pero tú ahora matas gente en Kurdistán, uh -huh. más de sesen, 60 días, la gente no puede a salir en Yisre. 26 personas están ahora en un, en una en una cámara, no pueden salir, no pueden enviar ambulancias, nadie. Porque ningún pregunta esas cosas. Mi problema es no también con Erdogan, pero el problema es, creo que el gran problema es este países que dicen que son socialistas, ¿cómo pueden aceptar? Uh -huh. Porque Erdogan está en América Latina sí por las relaciones comerciales, pero en Centro de de las relaciones, de la de la visita es eh, juntar eh, apoyo y ayuda de este país contra su lucha contra, su lucha contra el pueblo kurdo, de bueno. su lucha. Y también, pero hay gente, hay comités ahí, por ejemplo, eh, eh, protestan la de, de Erdogan, son no kurdos, son chilenos, mapuches, otros eh, también eh, sirios, otro pueblo que no aceptan eh, este eh, eh, la visita y eh, es una vergüenza por algunos países que dicen son eh, socialistas pero acepten este visita pueden aceptar es normal son estados pero eh, Pero hay que una, pero hay que escracharlo y marcar La preguntar, sí, la preguntar, qué qué pasa ahora en tu país Bueno, Melike, muchísimas gracias por la comunicación y por eh, por toda la información que nos has brindado. Siempre vamos a estar atentos y acompañando la, la heroica lucha y el ejemplo también, eh, no solamente desde la resistencia, sino también desde la construcción que, que están realizando como como pueblo y como movimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, con actitud. Y la que tenga, traerla con hacele bulla, se cansa y ya cansado, entre la chapa, hacele bulla, que cansa y ya Bueno, escuchábamos allí a Melikeza la representante internacional de la, del movimiento de mujeres kurdas, eh, nos quedábamos ya sin minutos de programa. Pero sí queríamos como aclarar un poquito esta situación. Hace 14 días que 26 personas, de las cuales ya han fallecido nueve, están atrapadas en el sótano del barrio de Sisre, que está en la zona de Bakur, que es la zona del kurdistán turco, eh, porque siendo atacado por armamento pesado de las fuerzas de seguridad turcas, eh, se refugiaron adentro del sótano, y básicamente lo que hicieron las fuerzas de seguridad turca es convertir eso en una... Sala de tortura gigante, por llamarlo de una manera concreta, ya que les han cortado el suministro de agua, de luz, eh, también de alimentos, y hay 15 heridos graves, por lo cual tampoco están pudiendo recibir la atención médica necesaria. Lamentablemente desde el sábado están directamente incomunicados Y no se sabe si ha sobrevivido gente Porque cuando volvieron a intentar mandar ambulancias El Estado y la Fuerza de Seguridad Turca volvieron a atacar Se derrumbaron las paredes del sótano Y esta gente que ya de por sí se iban muriendo uno a uno Por las heridas graves que tenían Queda atrapada bajo los escombros Todo esto ha sido negado por el presidente turco De hecho hasta mencionó que nada de esto es real A pesar de que hay grabaciones, filmaciones y audios Y que no puede ser que nos lleguen las ambulancias Porque allí no se está dando ningún tipo de ataque Sin embargo, esto está sucediendo Se ha hecho un llamado desde el Partido Democrático del Pueblo A la comunidad internacional y a la prensa internacional A poder visibilizar esta terrible situación Que genera esta impotencia, ¿no? Saber que están allí a metros Pero no pueden acercarse porque eh, Constantemente son atacados por armamento pesado Y del cual a 14 días ya no se sabe Cuál es, es el destino realmente de estas personas Eh porque de esta manera, lamentablemente, funciona eh, la masacre que se está llevando adelante desde el gobierno de Turquía hacia el pueblo kurdo. Eh, nos quedamos sin minutos, no sé si, Emma, vos querés agregar algo más, que te veo ahí revisando unas noticias. No, nada más que, que bueno, que este fin de semana, en, en el loft eh, Zapata, justamente, de la Una Blanca, ahí en Neuquén se va a realizar, este, como decíamos, este fin de semana el encuentro de las comunidades mapuches eh, en, en el marco de este proceso justamente de fortalecimiento de la organización de los pueblos indígenas, los pueblos originarios eh, de aquí de Argentina y que va a contar justamente con la participación también del Carayef Félix Díaz eh, también como una parte del proceso de y fortaleciendo también la eh, Eh, la lucha de los diferentes pueblos y comunidades eh, de Argentina, ya que eh, Félix es uno de los referentes justamente de la organización Copiwini, así que eh, en ese proceso también de intercambio justamente tiene que ver con, con el fortalecimiento de los vínculos de las distintas comunidades de Argentina que habitan en, en este país que se llama Argentina. Y bueno, ya llegamos al final de del Enredando las Mañanas el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos le recordamos como todos los días de lunes a viernes nos podés escuchar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar y mañana eh, los compañeros y las compañeras de la Red junto al vez Angio así desde Buenos Aires van a estar llevando adelante este programa nacional y federal que hoy salió accidentado pero salió bellísimo salió. así que muchísimas Muchísimas gracias a los oyentes a los oyentes por el aguante y acá a Lema y a la romi y, y, y a mí por la paciencia y no tirar la consola por la ventana. Eh, bueno, los dejamos hasta mañana. Chao. Chao, chao. Enredado entre las sabanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía un programa para comenzar el día en red.